Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC ...destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada... ...por las normas del servicio Audex establecidas por la ONCE... ...así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2006 El gato pardo. Segunda parte. Juguemos con las cartas descubiertas y no demos demasiada importancia a un simple beso. Recordad que he sido yo quien os ha mandado llamar. Sí, cierto, cierto, pero... Don Caloyero escucha sentado en el despacho del príncipe. Os he llamado para hablaros de una carta escrita por mi sobrino que llegó ayer tarde. No, anoche para ser exactos. En ella declara su sincera y ardiente pasión por vuestra hija. Y me encarga que os pida... ...oficialmente la mano de la señorita Angélica. Sonriente, don Caloyero se remueve satisfecho en su asiento. Ahora os incumbe a vos exponer vuestras intenciones. excusadme príncipe. Tan grata sorpresa me, me, me ha dejado sin habla... Yo conozco lo que sucede en el corazón y en la mente de Angélica y, y creo poder afirmar que el afecto de don Alfonso, que, que tanto nos honra a todos, es sinceramente correspondido. Se recuesta a Ufano en la silla. Don Fabricio rodea la mesa, levanta a don Caloyero en vilo y le besa en las dos mejillas. Lo sienta y se separa unos pasos. Don Caloyero se toca orgulloso la cara. El padre Milosi se levanta y se acerca a don Fabricio. Nosotros invocamos la protección de Dios para esta boda. Vuestra alegría es también. Gracias, padre, gracias. Os felicito. Gracias, padre. Milosi golpea un termómetro en la pared. Comienza el mal tiempo. Don Caloyero. No necesito en modo alguno deciros cuán ilustre es la familia Falconeri. Llegados a Sicilia con Carlos de Anjou, siguieron floreciendo con los aragoneses, los españoles y los borbones, siempre que se ha permitido nombrarlos en vuestra presencia. Fueron pares del reino, grandes de España, caballeros de Santiago. Pero si no hay necesidad de, de que os hable de la antigüedad de la casa Falconeri, es desgraciadamente inútil, porque lo sabéis ya. Deciros que las condiciones económicas de mi sobrino Alfonso no son paralelas a su grandeza. Mi cuñado, don Fernando, no era lo que se dice un padre previsor. Su magnificencia de gran señor ha reducido gravemente el patrimonio de mi sobrino. Pero, don Caballero, el resultado de tantas desgracias, de tantas vicisitudes, es Alfonso. Estas cosas las sabemos nosotros. Es en verdad imposible ser tan distinguido sensible y atractivo como alfonso sin que sus mayores hayamos dilapidado una docena de patrimonios al menos así es en sicilia ¿eh? no no insistáis lo conozco de sobra pero el amor excelencia el amor lo es todo por experiencia lo sé ahora escuchadme yo soy hombre de mundo y quiero poner también mis cartas sobre la mesa Los jóvenes deben saber desde el principio con lo que pueden contar. En el contrato matrimonial asignaré a mi hija el feudo de sete soli. Don Fabricio asiente complacido. El padre Milósito se ha apartado. Mil diez hectáreas cuajadas de trigo. Tierras de primera calidad, frescas y aireadas. Y 500 hectáreas de viñedos y olivares en, en Gibildolce. Un cuadro de donna Fugata tiene el escudo borbónico pintado en el ángulo inferior izquierdo. <risa> Don Fabricio vuelve a su mesa y recuerda... Y el día de la boda asignaré al esposo 20 bolsas con 10.000 onzas cada una. <risa> La familia lo es todo para mí Excelencia, a la mujer de don Calogero nadie la ha visto desde hace años Menos yo Solo sale para ir a misa, a la primera misa, a la de cinco Cuando nadie puede verla Luigi se esconde en un confesionario Una vez me levanté a propósito para conocerla Palabra de honor, excelencia Es bella, como ¿Eh? un sol observa cómo una mujer de negro se levanta y camina hacia la puerta de la iglesia por la que entra don caloyero y no se le puede reprochar a don caloyero siendo tan feo como es que la oculte a los ojos de los demás don caloyero cubre la cara de la mujer con el velo y la hace salir es tremendamente parecida a angélica después toma agua bendita y se santigua en la actualidad es verdad que yo me quedo con La noche y el día. Pero una hija es una hija. En fin, príncipe, yo sé que lo que voy a deciros no tendrá ningún efecto sobre vos que sois descendiente de los amores de Titón, emperador, y de la reina Berenice. Pero también los será por títulos otorgados por Su Majestad Fernando IV. Son de ilustre Alcornia. Y yo... Y... Muy bien, don caballero, muy bien. Adiós. Tengo los documentos en regla. He de hacer gestiones. Algún día se sabrá que vuestro sobrino... El príncipe ya se, se, se fue. Con una baronesa. La baronesa se dará del bizcoz. Del biscote. Sí, enhorabuena. A Tengo todos los papeles en regla. Solo falta una pequeña... Queda solo en el despacho. En el cuarto de escopetas, Luigi se levanta cuando entra don Fabricio. Lo siento, don Luigi, pero no podía obrar de otro modo. Lo comprendo, Excelencia. Todo habrá ido bien, supongo. Sí, sí, perfectamente. Todo ha ido de la mejor manera. Nos volveremos a ver. Muy pronto. Y excusadme. Luigi se dirige a la puerta, se para ante ella... ...e invita a don Fabricio a salir primero. El príncipe lee ante su familia. Era un día frío a mediados de enero. La atmósfera cortante por el soplar de un gélido viento... ...parecía más grave en su muerte tranquila. Grandes copos blancos iban tejiendo una espesa alfombra. A pesar de ello, en la desierta calle... Un caballo famélico cubierta la grupa por una manta remontada. La chimenea está encendida. Y va arrastrando con fatiga un carro de dos ruedas. Se sienta. ¡Ah, ah maldito jamelgo! Gritaba el villano que tenía la costumbre de hablar con su caballo. El viejo criado Mimi corre a través de los salones hasta el ocupado por la familia. Excelencia, excelencia, ha llegado el señorito Alfonso. Está en el patio mientras descargan el equipaje de la guerra. Oh, oh, Dios, Dios Virgen mío. María Santa. Mi querida Alfonso. Oh, Dios María. sea lo. lo. ¿Qué ¿Qué Salga Alfonso, Caterina. Caterina. Alfonso viste uniforme de Víctor Manuel. Tío. Tío. Alfonso. Alfonso. No te acerques, tío. Estoy empapado. Ah. Se abrazan. Sobrino mío, qué contento estoy de volver a verte. También. <risa> Alfonso, Alfonso, qué alegría sí, tendrá, vamos, vamos, vamos. Perdonadme, pero la emoción me ha hecho perder la cabeza. Me ha acompañado mi amigo el conde Cabriegui, a quien por cierto ya conocéis. Ah, querido. visito en el palacio está. con el general. Y ese es mi fiel asistente, el lancero Moroni. Bien, pasa conde ahora. Supongo que habréis hecho sí, un día. Mi no, querido sorpresa. Alfonso. Bueno, y qué alegría, Vente. Bueno. Esperábamos tu regreso, pero con este tiempo... ¡Qué sorpresa! ¡Princesa, esa ¡Han llegado con esta tormenta! Ah, ¡Qué largas, sobrino pobres. ¡Qué viaje! No te lo puedes imaginar. Ah, ¡Qué sorpresa ah, nos ha dado a todos! Me habían contado que por aquí no llovía nunca. Madre mía, hace dos días que vamos entre cortinas de agua. ¿De veras? Sí, de veras. Han llegado, estar aquí sí, mismo, y no cómo vienes, mirad, Alfonso. ¡Ay, pensar en la alegría de Angélica! ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdóname, tía, pero estoy tan mojado. ¡Ádale! ¡Alfonso! ¡Carolina! Carolina. ¡Carolina! ¡Qué hermoso fuego! He traído invitado al conde Cabriac y de Milán. ¿Le conocisteis en Palermo cuando fuimos a visitaros sí, con el general? Sí, de acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Nuestro general? Ah, sí. ¡Reverendo, ¿cómo? padre, es un placer! De... Sí, ¡Carolina, sí, claro! Bueno. ¡Ya recuerdo. Querido sí. conde, ¿creíais que no llovía nunca en Sicilia? Como bien podéis ver, diluvia. Y os aseguro que abundan también las pulmonías. Os exponéis a veros en la cama con 40 de fiebre. <risa> Mimi, manda que encienda la chimenea en la habitación del señorito Alfonso. Sí. En la habitación verde de los Concheta. invitados también. Sí. Y que preparen sí, la estancia contigo tío. para el soldado. ¿eh? Sí. Vamos, corre, corre. me Concheta. ¿Qué, teniente? Cuando Alfonso dijo que no pude resistirlo y le pedí que me dejara acompañarme. ¿Habéis hecho bien? Sí. Tenía tal deseo de volver veros. Nosotros también nos alejamos. Alfonso, no lo entiendo. Me parece que la última vez que nos vimos estabais rojos como langostas. ¿Qué quieres decir? Tío? Digo, me preguntaba por qué los garibaldinos no lleváis ya la camisa roja. ¿eh? ¿Qué garibaldi ni garibaldinos? Lo hemos ido y ya terminó. Cabriagui y yo, gracias al cielo, somos oficiales del ejército regular de Su Majestad el Rey de Italia. Cuando el ejército de Garibaldi se disolvió, pudimos elegir o regresar a casa o quedarnos en las fuerzas reales. Él y yo, como tantos otros, decidimos entrar en el ejército verdadero. Allí no se podía continuar, ¿no es cierto, Cabriagui? Madre mía, qué gentuza. Presidiarios y vagabundos, menos mal que sabían disparar. Ahora somos oficiales de verdad. La gente ya no teme que les robemos las gallinas. <risa> si hubieseis visto durante el viaje. Cuando parábamos para el cambio de caballos bastaba decir órdenes de su majestad y los caballos aparecían como por encanto. Ya nos contaréis todo eso más tarde. Ahora id a cambiaros y tomad un baño. Muy bien. Tía, con tu permiso. Vamos. Se detienen en la puerta. ¿Ah? No. Antes quiero que veáis el anillo. El anillo para Angélica. Cabriagui se marcha mientras Alfonso regresa junto a sus tíos y muestra el anillo. Oh. Oh, ¡Qué bonito! Es una maravilla. Sí, ¿verdad? Es Mira, Estela. Una preciosidad. Fíjate. ¡Oh, es precioso! Muy bonito. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero me parece... una laja de gran precio. Buen Precioso, ¿no? Muy hermoso. Sí. ¿Te gusta? Mucho. Concheta se aparta con una sonrisa forzada. Una dama se acerca a Estela. ¿Os habéis dado cuenta? Fijaos en Conchita. Sigue enamorada Lo habrás pagado muy Estoy caro. Muy bueno. He administrado bastante bien ah, tu vos, dinero. Te advierto que no he gastado las doscientas onzas que me mandaste. Me han servido para comprarle... Cualquier otro, otro regalo, sí, comprendido. He aquí de vuelta a nuestro teniente. ¿Qué es esto? Es un pequeño obsequio para la señorita Conchita. ¡Qué delicadeza! Los poemas de la Leardi. Pues sí. Esperemos que le gusten a ella. Yo también lo espero. Gracias. Quita el libro al cura y se acerca a Concheta. ¿Te gusta este anillo? Oh, es bellísimo. Alfonso ¿Me, me lo Me gusta, sí, señorita. ¿Puedo son los poemas de Aleardi. Mi poeta preferido. Me he permitido traeroslo en recuerdo de Nápoles y he grabado vuestras iniciales. Gracias. Leen la portada. Siempre sorda. ¿Qué quiere decir esto? Yo oigo perfectamente. Sorda a mis suspiros. Angélica llega corriendo hasta la puerta del salón. Perdón, pido perdón, he sabido que... Se muerde el labio inferior. Alfonso va hacia ella, la toma por los hombros y la besa en la frente, las mejillas y los labios. Después le entrega el anillo. Ven, póntelo. Oh. Un obsequio para ti, de tu Alfonso. Oh. Gracias. Agradeceselo también al tío. Muchas gracias. Concheta les mira triste. Ven. La lleva al salón contiguo y la besa en la boca apasionado. Separan sus labios y quedan abrazados. Ella cierra los ojos y le besa repetidamente hasta que vuelven a besarse en los labios con pasión. Tiempo después, se besan en una estancia con telarañas en la ventana. ¡Agnélica! ¡Alfonso! ¿Dónde estáis? su oído? Se separan. La habitación está cubierta de polvo y las paredes desconchadas. En una estancia abandonada en la zona alta del palacio. Angélica. Angélica, ven aquí. Ella no hace caso y sale. Él la sigue. ¿No sabes que hay ratones? Asustada se pega a la pared. Él va hasta ella, la abraza y vuelve a besarla. Juguetona se separa y vuelve a la primera estancia. Lleva un vestido rosa y un chal negro, el viste de civil en tonos marrones. Mira los grandes y destartalados cuadros apilados contra las paredes. Llega a una puerta por la que se asoma. Angélica. Anda, vámonos. <risas> Pasa a un dormitorio. Angélica. Ella pasa a otras estancias. ¡Angélica! Ella corre hasta una puerta cerrada. Corre por uno de los salones, Alfonso llega al dormitorio. ¡Angélica! La busca con la mirada y corre a través de los salones hasta la puerta cerrada. ¡Angélica! ¿Dónde estás? Gira con el chal negro de ella en la mano. Sonriente camina hacia otra sala en la que hay un gran armario. Lo abre y se esconde en él. Angélica entra en la estancia por otra puerta. Alfonso. ¿Dónde te has metido? Hay un gran cuadro en el suelo apoyado en la pared contraria al armario. La joven lo mira. Después hace bocina con las manos. ¡Alfonso! Entra Cabriagui. qué susto! ¿Sabes que ahí hay ratones? No me extraña nada en esta casa. Pero ¿y Alfonso? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No le encuentro? ¡Alfonso! Ah, Alfonso sale del armario. Te he asustado, ¿eh? Sí. Alfonso, Angélica, por Dios, ¿dónde estáis? Ya está aquí. Shhh, huyamos. Ven. No, no, no. Quietos, ¿a dónde vamos? Estoy muy cansado. Pero, ¿qué grande es este palacio? ¿Cuántos salones tendrá? Nadie lo sabe. Ni siquiera el tío. Imagínate, dice que un palacio donde se conocen todas las habitaciones no es digno de ser habitado. Vamos a buscarla, está sola la pobre. ¿Cómo sola? ¿Y los demás? Concheta fue al jardín hace un momento. Francisco Paolo tenía que ir por encargo del tío a recibir a un invitado a la diligencia. ¿Quién es? Uh, no lo sé, uno de Turín. ¡Angélica! ¡Ea! ¡Vámonos! Ven. No, no, no voy. No me apetece ver a nadie más. Tengo que irme. A ver, ¿qué queréis que haga aquí? Decídmelo. Concheta no me quiere. Pero has hablado con ella. Es inútil. En su opinión, no soy más que un pobre infeliz. Y tal vez sea verdad. Tendré que buscar una mujer que me quiera como soy. Pero háblale, tendrás tiempo de sobra para decidirte. Y puede que sea mejor. Te explicaré. Concheta es siciliana hasta la médula. Ah. Nunca ha salido de la isla. ¿Quién sabe cómo se encontrará en Milán, donde para comer un plato de macarrones hay que pensarlo con calma? Si llego a saberlo, le traigo cajas llenas de macarrones. Cajas grandes como esta. <risa> Nosotros dos nos vamos ya, ¿eh? Adiós. Adiós. Alfonso abre una de las puertas. Ven. ¿Vamos? Suben unas escaleras. Llegan a un altillo con pilas de libros y trastos desvencijados, todo lleno de polvo. Pobre conde. No hay nada que hacer. A Concheta le tiene sin cuidado. En ese caso no sabe lo que hace. A fin de cuentas, ¿qué quiere? Cabrialle es un buen muchacho. Tiene apellido, posee tierras en Brianza. Es lo que se llama un buen partido. Mientras él intenta forzar una puerta, ella pasa a otra estancia de mejor aspecto que la anterior. Concheta sigue enamorada de ti. Por eso le has traído a él. Ah, oh, no. Se acerca e intenta abrazarla, pero le esquiva. Sí, creo que sí. Y yo te digo que no. Entonces, escúchame, ella está en lo cierto. Después de haberse enamorado de ti, pensar en Cabrié sería como beber agua después de probar. Él la besa en los labios. ¿Probar qué? Probar el vino de Marsala. Le abraza y besa con pasión. La puerta sobre la que se apoyaban se abre y pasan a otro salón, también de grandes dimensiones y con cuadros en el suelo apoyados en las paredes. ¿Qué extraño es esto? ¿Cómo es posible que alguien lo haya podido habitar? En realidad nadie ha vivido aquí, amor mío. Solo mis antepasados venían a refugiarse para cometer sus pequeñas infracciones a las reglas y buscar recuerdos insólitos distintos de los demás mortales. La besa y ella corre hacia una barandilla. ¿Infracciones a las reglas? Sí. <risa> Se aburría. Bajan por las escaleras protegidas por la barandilla metálica. Fuera, junto a una casa de piedra, un hombre con gabán, bastón y chistera baja de un coche de línea, saca un maletín y mira a su alrededor. Varios hombres atienden caballos y el suelo está lleno de paja. Un sacerdote sale del carruaje y se aleja. Llega Francesco Paolo. Perdonadme. ¿Sois vos el caballero de Monche de Montesuolo? Sí. Sí, sí, él mismo. Soy el hijo del príncipe de Salinas. Ah, ¡Qué alegría! Mi padre me ha enviado a recibiros y os ruega que os dignéis a alojaros como invitado en nuestro palacio. Es muy amable de su parte. Cubríos, caballero. El sol es muy fuerte a estas horas. Sí, gracias. También vos, os lo ruego. Sí, sí. Sinceramente, era mi intención emprender el viaje de regreso después de haber hablado con el príncipe de Salina. De todos modos, para hablar con mi padre tendréis que venir a casa. Sí, y... es verdad. Por aquí. Eh... No, no, dejadme, caballero. De lo llevaré yo. De ninguna manera. Os No, suplico, no, no puedo pues permitirlo. Permitir, no, por favor. No, Por favor, dejadme que lo lleve. Bien, gracias. Gracias, gracias. Pesa mucho, ¿verdad, joven oh, no, príncipe? No, no, no. no. ¿Aquel es el palacio? Sí, oh. efecto. ¿Dónde están Alfonso y Angélica? Os aseguro que arriba no están. Habrán regresado al jardín. Y saldrían por otro oh, sitio. es terrible! ¡Dios mío, vamos, es terrible! Con la vamos. princesa. Sabéis que debo cuidar de Angélica. ¡Tengo que encontrarla! ¡Esto no es posible! Escuchadme, señor. Tengo que avisar a la princesa. Angélica está en un dormitorio del abandonado palacio. Se acerca a dos viejas camas con dosel y agarra las primeras columnas de ambas camas, dejando caer su chala al suelo Se suelta de una y gira sonriente hacia la puerta. Su respiración se acelera. Alfonso llega hasta ella y le acaricia el escote hasta el cuello. ¿Crees que ya no te amo? Se besan y abrazan con ardor. Sin separarse, se dejan caer sobre una de las polvorientas camas. Alfonso alza la cabeza. Tienes miedo. Te deseo, pero no pases, cuidado. El cariño me hace respetarte. Vuelve a besarla quedando abrazado sobre la cama. Eh. Fuera. No puedo más. <ríe> Perdonad. Suben las empinadas escaleras de una calle. Un hombre y su mula se cruzan con ellos. Cuidado. Francesco Paolo y su acompañante siguen subiendo. cabriagui y Concheta están en la plaza a unos metros del Palacio Salina. Mira, llega el invitado. Francesco Paolo y su acompañante llegan a las puertas del Palacio y saludan a las damas que hay ante él. Entran al palacio. Cabriagi tiene el libro de poemas que regaló a Concheta. Lo deja a su lado en la baranda donde está sentado. Concheta le mira. Giran hacia la plaza. Ella vuelve a mirarle. A su espalda los tejados cubren la colina sobre la que se alza el palacio. ¿Sabes el objeto de su visita? Alfonso y su tío fuman. Pues no lo sé. Ha recorrido Sicilia durante un mes y debe ser muy desgraciado. La cocina con aceite debe haber sometido a duras pruebas su estómago. Tiene miedo a que los bandidos le agujeren la barriga y no le hará gracia a pesar de sus trastornos. Voy a proponerle jugar una partida de bridge. Se aleja hacia una mesa de juego y continúa hasta Chevalet, sentado junto a María Estela. Chevalet, perdonadme, ¿qué os parece una partida de cartas? Excelencia, si pudiera tener el honor de una entrevista, como ya os he dicho, desearía marcharme mañana. ¿Marcharos mañana? ¿No os encontráis bien aquí? Oh, oh sí, ciertamente. Mi querido Chevalet, vos estáis en mi casa y os tendré como rehén hasta que me plazca. Oh. Don Fabricio sonríe. Venid. Cuidado con el padre Vilose, es tremendo, siempre gana él. Os lo ruego, acomodaos y jugad con tranquilidad. A la mesa se sientan don Fabricio, el padre Milosi, Chevalley y Cabriagui. Yo marco los puntos. Alfonso se une a ellos. Don Fabricio pasa la baraja a Alfonso que corta. Don Fabricio reparte. Cabriagui toma notas junto a Chevalley. Perdonad, vos no sois de Milán. Sí, sí. ¿Y cómo habéis venido a parar aquí? Abuso de la hospitalidad del príncipe. Y me encuentro muy bien, ¿sabéis? ¿Se vale? Cada jugador toma sus cartas y las coloca. El padre Milosi echa una carta al tapete. Chevalet y echa otra. Alfonso. Don Fabricio echa y se lleva las que había. toma manota. Francesco Paolo se sienta tras Chevalet. Si deseáis visitar Dona Fugata, puedo hacer de guía, si os place. Y veréis la casa del varón Mútolo. Francesco Paolo, no empecemos, ¿eh? En la actualidad no hay nadie. Está cerrada porque la familia vive en Girgenti. Desde hace diez años cuando el hijo del varón fue secuestrado por los bandoleros. Oh, pobre gente. ¿Lo que habrán tenido que pagar para libertarle? No, no, no han pagado nada. Ya pasaban sus dificultades. Faltos de dinero constante como todos, claro. Pero el hijo les fue devuelto. Lo devolvieron, esa es la verdad, pero a trozos. ¿A trozos, príncipe? ¿Pero qué decís? <ríe> sí, a trozos, a trozos, pedazo por pedazo. Primero enviaron el dedo índice de la mano derecha. Al cabo de una semana, el pie izquierdo. Y al final, en una bonita cesta cubierta por hojas de higos, les entregaron la cabeza. Francesco Paolo, acaba ya con esa historia. Yo no lo vi porque era un niño todavía. Pero así me lo ha contado mi padre. La policía de los Borbones debe ser muy inexperta. No cabe duda, Chevallet, no cabe duda. Sí, también en mi pueblo ocurrían cosas. Muy penosas. Mi padre era alguacil. Un trabajo. un trabajo muy peligroso, por lo menos hasta hace poco tiempo, para él y para su familia. Se vale ahí. Yo creo que cuando llegue aquí nuestra guardia, todo esto cambiará. Sin embargo, contrariamente a lo que cierta propaganda quiere hacer creer, el respeto por la iglesia y sus ministros será restaurado y defendido como antaño. Confiemos en que sea un poco más. Alfonso. Porque al cura de Santa Ninfa, hace cinco años, le mataron mientras decía la misa. Oh, Dios mío, qué horror. Disparar en la iglesia. ¿Cómo disparos, querido Sebaley? Somos demasiado buenos católicos para cometer tan mala acción. No, creedme. Lo que hicieron fue verter veneno en el vino de la misa. Es mucho más discreto. Diría casi más, más litúrgico. Y no se supo nunca quién fue. El sacerdote era una bella persona y, y no tenía enemigos. <risa> Muy interesante, príncipe. Muy interesante. ¿Vos deberíais escribir un romancero? ¿Contáis también las historias? ¿Cabiría qué? Sí, todos son historias. Hacedme caso a mí, caballero, que soy de Milán. Sicilia es un gran país. En el despacho. Después de la feliz anexión, quería decir, después de la fausta unión de Sicilia con el reino de Cerdeña, es la intención del gobierno de Turín proceder al nombramiento de algunos ilustres sicilianos para senadores del reino. Vuestro nombre ha sido citado entre los primeros. Un nombre ilustre por su antigüedad, por, eh, por el prestigio personal del que lo lleva, por los grandes méritos científicos, por la actitud tan digna y liberal que habéis adoptado en los recientes acontecimientos. Antes de mandar la lista a Turín, mis superiores han considerado su deber informaros personalmente y, y preguntaros si la propuesta es de vuestro agrado. El gobierno confía en vuestro consentimiento. Este ha sido el objeto de mi misión, misión que me ha valido el honor y el placer de conoceros a vos y a vuestra familia y, y este magnífico palacio. Don Fabricio escucha pensativo. Explicadme, Chevalley. Ser senador, ¿qué significa? ¿Qué es en realidad?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 Fatalmente comprometido con el pasado régimen, al que estoy ligado por vínculos de descendencia y defecto. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno. Y además he perdido por completo las ilusiones. ¿Qué puede esperar el Senado de mí, de un inexperto legislador, que no posee la facultad de engañarse a sí mismo, requisito esencial para los que quieren guiar a otros? No se En política no me siento seguro, me devoraría. Príncipe, no puedo creerlo. Es posible que rehuséis aportar vuestro esfuerzo para aliviar al estado de, de su pobreza material y la ciega miseria moral en que está sumido el pueblo. Somos viejos, Chevalley, muy viejos. Hace por lo menos 25 siglos que llevamos sobre nuestras espaldas el peso de una heterogénea civilización, que nos ha venido de fuera. No formada por nosotros, nada ha germinado aquí. Desde hace 2.500 años no somos más que una colonia. No lo digo por lamentarme, es culpa nuestra. Pero estamos aburridos, desechos, acabados. Pero, príncipe, todo esto ha terminado ahora. Sicilia no volverá a ser conquistada nunca porque forma parte de un libre estado. La intención es buena. Pero llega tarde. Se incorpora, rodea la mesa y se acerca a la chimenea a la que mira en sí se, vale y se levanta. El príncipe gira hacia él. Un sueño, querido, Chevalet. En un prolongado sueño viven los sicilianos. Y odiarán siempre a todo el que pretenda despertarlos. Aunque sea para ofrecerles maravillosos dones. Y entre nosotros dudo sinceramente... ...que el nuevo reino pueda ofrecer maravillas que nos despierten. Todas nuestras manifestaciones. Hasta las más violentas son aspiraciones al olvido. Se sienta en un sillón ante el fuego nuestra sensualidad, el deseo de olvidar, los escopetazos y las cuchilladas son deseos de muerte, Y nuestra pereza, la penetrante dulzura de nuestros vinos, son deseos de voluptuosa inmovilidad, es decir, de muerte también. Chevalé se acerca pensativo y capizuajo a la gran chimenea. ...mira al príncipe. Príncipe... ...príncipe, no os parece que exageráis. Llevo varios años relacionado en Turín con algunos sicilianos... ...que no aparentan estar tan dormidos. No me he explicado bien. Perdonadme, vale He dicho sicilianos si y debiera decir Sicilia. Este ambiente... ...la violencia del paisaje... ...la crudeza del clima, la continua tensión de la vida. Pero el clima se vence... Y el paisaje se puede modificar. El recuerdo de los malos gobiernos se desecha. Estoy completamente seguro de que los sicilianos desean superarse. No niego que algunos sicilianos transportados fuera de la isla pueden resurgir y despertar. Pero han de partir muy jóvenes. A los 20 años ya es tarde. Ya se han entumecido. Pero el que pueda ayudaros habrá de ser un hombre que sepa contemporizar y aunar sus intereses particulares con vagos idealismos públicos. ¿Me permitís daros un consejo para transmitirlo a vuestros superiores? Sin duda, príncipe. Un nombre que me gustaría sugerir para el Senado. Le ofrece tabaco. No, gracias, no fumo. El príncipe coge un puro. El de... Caloyero Sedara. Tiene muchos más méritos que yo para ser elegido. Su linaje, así me lo han contado, es antiguo. O lo será pronto. Y además de lo que vos llamáis prestigio... Tiene poder, si no posee méritos científicos y prácticos, casi excepcionales. Su actividad ha sido utilísima durante la crisis de mayo. Y en cuanto a ilusiones, enciende el cigarro. Creo que posee muchas también, siendo tan astuto como es para crearlas. Es el hombre indicado. Pues sí, sí. He oído hablar de Sedara, pero si los hombres honestos como vos os retiráis, el campo quedará libre para los que carezcan de escrúpulos o de ideales como los Sedara, y todo continuará como hasta ahora, durante otro siglo. Escuchad a vuestra conciencia, príncipe, y no a la orgullosa verdad que habéis expuesto. Príncipe, os ruego que tratéis de colaborar. Sois un gentil hombre, y considero un privilegio haberos conocido. Tenéis razón en todo. Excepto al decir que los sicilianos desean superarse. No harán nada por superarse, porque se creen perfectos. Su vanidad es aún más fuerte que su miseria. Sentaos un instante, quiero contaros un hecho. Se sientan frente al fuego... Pocos días después de que Garibaldi entrase en Palermo, unos oficiales de la marina inglesa, de servicio en los barcos anclados, me pidieron que les dejase subir a la terraza de mi casa desde donde fácilmente se divisa el círculo de montañas que rodea la ciudad. Estaban extasiados ante aquel panorama, pero me confesaron cuán grande era su estupor por el abandono, por la suciedad de las calles de acceso. No me atreví a explicarles como lo he intentado con vos, que una cosa era consecuencia de la otra. Se levanta. Uno de los oficiales preguntó ¿Y ese Garibaldi qué viene a hacer realmente a Sicilia? Nos viene a enseñar las buenas costumbres, respondía en inglés. Pero no lo conseguirá. Porque somos dioses. Rieron, pero no creo que lo entendiesen. Arroja el puro a la chimenea. Es tarde, Chevallet. Es casi hora de ir a comer. Tendremos que cambiarnos antes. Si queréis, podéis partir mañana al amanecer. Chevalley se levanta y caminan hacia la puerta. Al amanecer, don Luigi espera sentado en un banco frente al palacio con su escopeta y sus dos perros. Don Fabricio y chevalley salen y se alejan de la plaza. El príncipe viste de caza y lleva su escopeta. Un criado le sigue con el equipaje del funcionario. Don Luigi se levanta y va tras ellos. Los cuatro hombres caminan por las estrechas y lóbregas calles de Donna Fugata, entre paredes desconchadas. y se detiene ante un grupo de humildes mujeres que sostienen a niños en brazos. Mira a Don Fabricio que baja la cabeza, luego continúa su camino. Llegan a la plaza donde espera el carruaje de pasajeros. Los hombres se descubren al paso del príncipe. Llegan a la puerta abierta del carruaje. Príncipe, aun cuando no lo creáis, este estado de cosas no durará. Nuestra eficiente, moderna y ágil administración lo transformará todo. No debería durar. Pero durará siempre, al menos varios siglos, uno o dos siglos. Y entonces todo cambiará, pero será peor. Hasta la vista, querido Xemanei. Hasta la vista. Os doy las gracias por todo, príncipe. Sube al carruaje ayudado por don Fabrizio. Fuimos los gatos salvajes, los leones. Los que nos sustituyan serán chacales, alimañas. Y todos juntos. ...alimañas, chacales, leones y gatos salvajes. Continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Temo no haber entendido bien. ¿Qué decíais? No, nada, nada. No os he oído. ¿Cómo decíais? El carruaje se pone en marcha. Don Luigi camina con los dos perros. Don Fabricio le sigue a corta distancia. ...se detiene pensativo... ...reinicia la marcha cabizbajo tras Don Luigi... ...los campesinos trabajan la tierra... ...en una ladera del agreste paisaje... ...en el que está enclavada Donna Fugata... ...el sol baña las casas que pueblan la ladera izquierda... ...dejando aún en sombra la parte baja de la población... Elegantes parejas bailan en un gran salón palaciego. Don Fabricio y María Estela suben una escalera hasta el vestíbulo del salón de baile. Concheta y los dos hijos mayores del príncipe les siguen. Junto a las estatuas que coronan las barandillas, dos criados uniformados iluminan con candelabros la estancia, decorada con grandes plantas y flores. A fiesta llegan dos condecorados militares. Otros dos se cuadran ante ellos. Los anfitriones reciben a los invitados. Buenas noches. Lilia. Buenas noches. buenas noches. Señora. Buenas, buenas noches. noches, querida. Don es Diego. Fabricio. Invitada, Qué alegría volver a veros. Habéis llegado pronto, pero tranquilízate. Vuestros invitados no han venido todavía. Estela querida. Qué bien ¿Qué estás, con Hola, Qué bonito estás, vestido. Fabricio? También ha venido Alfonso. Esperamos incluso a Palavicini, aquel que se portó también en Astromonte. Hola. Querido Francesco Paolo, Buenas noches buen Hola, Alfonso. Oye, ¿qué tal? Alfonso saluda a su tía. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias una vez más, tía. Te he pedido oh, un sacrificio, sí. pero era indispensable que fuera invitado. Compréndelo, ¿se puede decir que esta será la presentación de Angélica en sociedad? Sí, sí, sí, Dime, ¿y el frac de Don Caloyero? La verdad, tío, este no es el mismo que Lución Dona Fugata. Se lo ha hecho el mejor sastre. El frac es muy bonito y Don Caloyero es elegante. <risa> ¿Vamos? Sí, ya sé. Buenas noches, Conchete. Hola, Alfonso. Alfonso. Carolina. ¿Cómo estás, Hola, Alfonso? Hola, Francesco. Qué elegante. Alfonso. Hola. Don Diego. Señora. Excelencia. Buenas noches. Buena noche. pie. Buenas, Buenas noches. A su pies. General. Buenas noches. Buenas noches, Es un placer, baronesa. ¿Cómo estás, Tulio? Querida Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, buenas noches. Querido amigo, qué alegría verte. Qué, ¿Qué sorpresa. Oh, qué sorpresa. Te encuentro muy bien, bien, bien, Estela. Me encanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo era Sí, desde luego, ¿por qué? ¿Qué tal? Estás buenas hermosa como una. flor. Hola. Son graciosas, deliciosas, sencillamente deliciosas. Hola, buenas. ¿Qué velado tan Qué venir con las Los caballeros visten frac negro o uniforme militar. El vestuario de las damas es de estilo romántico, con escotados vestidos que dejan los hombros al descubierto, ajustados al talle y de amplias faldas abultadas por las enaguas. Tienen el pelo recogido en rodetes, dejando la parte posterior suelta cayendo en tirabuzones y adornada con diademas de encajes que simulan flores. Los anfitriones siguen recibiendo a los elegantes invitados a la fiesta. ¿Un calor horroroso? Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está, Margarita. Ah. Hola, carabina. Buenas noches. Baronesa. Buenas noches. Don Diego, ¿cómo estás, Carlos? Coronel, es un gran honor saludaros. El honor es mío. Margarita... Acércate. Tengo el honor de presentarte al coronel Palavicino. Coronel, me siento orgullosa, feliz de recibir al heroico vencedor de Aspromonte y a tan bravos oficiales. Muy amable, princesa. Soy yo el dichoso en esta ocasión. Querido coronel, confío en que vos y vuestros amigos paséis una agradable velada en nuestra casa. ¿Verdad, Margarita? Soy... Encantado. El coronel y sus oficiales se quitan las capas y los emplumados sombreros. Coronel, no me acompañáis. Encantado, con De verdad que estaba deseando conoceros. Y todo Palermo está a vuestros pies, coronel. Gracias. Margarita toma el brazo del coronel y le acompaña a los salones. La princesa de Lampedusa, coronel. La, princesa. la condesa Sucera. Oh Ay, estaba deseando conoceros, coronel. Bueno. Don Diego y los oficiales les siguen. Buenas noches. La princesa Corbera de Salinas. Buenas noches. Honradísimo de cumplir. Baronesa, buenas noches también. Buenas noches. Es un placer honrar a vuestra En el salón de baile las parejas evolucionan al ritmo de la música. Desde un extremo del salón, don Fabricio mira sonriente a los bailarines. Alfonso está a su lado. Perdona, tío, voy a ver si ha llegado Angélica. Pues claro, naturalmente, es lo Ándame. Perdóname. Anda. Espera. Como te decía, no me gustaba. Por eso no he ido. Me Alfonso se acerca a unas damas a las que saluda y abandona el salón, en el que varias jóvenes, elegantemente vestidas de blanco, se abanican sentadas junto a caballeros con los que charlan animadas. Alfonso recorre diferentes salones. Contadnos, ¿es verdad lo que decís, coronel? Sí, Buenas es noches. verdad. Buenas noches. Lloraba, condesa. Lloraba como un chiquillo. Oh, qué emocionante. Pero él, ¿él cómo era? Era... ...hermoso y sereno como un arcángel. ¡Oh, magnífico, magnífico! <risa> un héroe, un verdadero héroe. <risa> ¿No es un hombre extraordinario, <risa> querida? Alfonso. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. ¿Cómo está, ¿Alfonso? Ahí? El coronel está intentando animarla, pero hoy, después de los disparos de sus bersagueris... ...no le hará falta que digamos. Sí, ya lo veo. Esos disparos han sido realmente oportunos. Perdonadme. Estáis luego. Perdóname. Adiós. adiós. Alfonso sale a recibir a Angélica y a don Calogero, que lleva una condecoración en la solapa... Llegas tarde, te esperábamos. Buenas noches. Buenas noches. Estás muy hermosa. Ven, vamos a saludar a la princesa. Pasan cogidos de la mano. Princesa... Permitid que os presente a mi prometida. Angélica Sedara. Querida... Deja que te mire. Sí, comprobadísimo. Eres aún más hermosa de lo que dice. Gracias. Muy hermosa. Gracias. ¿Qué es esto? Es la cruz de caballero de la corona de ah. Italia. Se la quita. Perdonad, pero aquí no es necesaria. Vuelve con las damas. Nunca he dudado de tu buen gusto, Alfonso. Gracias. El padre de Angélica, el caballero Don Caloglio, se Sedana. La saluda. Enhorabuena. Os felicito, señor. Grato ambiente, princesa. ¿Os gusta? Los jóvenes recorren los salones. Ella porta un elegante vestido blanco de encaje con escote en capas de volantes y alto talle que realza su figura. Calma, muchachos, calma. Alfonso, ¿quieres presentarme a tu prometida? Desde luego. Permíteme, Angélica, que te presente a un amigo mío. Joaquín no Olaza. Mucho gusto. Y este es Fulco. No sé si Alfonso protesta, no pero si Alfonso pudiera merecer el honor de ser inscrito en vuestro carnet para el próximo Vals. Alfonso, bueno, presenta. ya está bien, muchachos. Oh, ya habrá tiempo. No ya os la presentaré. Veamos. <risa> ¿Cuánto lo sirve? Yo de esto no tengo la menor culpa. Los caballeros deben elegir a la dama. Es un mal querida, me gusta. ¿Quieres que lo bailemos? he saludado Le saludaremos después. Ahora ven a bailar. Perdona. ¿Qué le vamos a hacer? La pareja accede al salón de baile. observa las evoluciones de las parejas y atiende a una dama de edad avanzada que lo evita con descaro Don Caloyero disimula y se aleja Alfonso y Angélica bailan sonrientes mirándose a los ojos Don Fabricio saluda a una joven Estás bellísima, como de costumbre Gracias Es la verdad, permíteme Querido Fabricio, sí, te yo encuentro yo. muy bien Gracias, no Se aleja y contempla a un grupo de jovencitas que salta sobre una gran cheslón. Don Fabricio se mira en el espejo que hay a su espalda. se acerca a él te aburres, ¿eh, Fabricio? ¿sabes lo que pienso, Roberto? que la frecuencia de estos matrimonios entre primos no favorece a la belleza de la raza, ahí los tienes parecen dispuestos a trepar a lo alto de las arañas y desde allí suspendidos por los rabos columpiarse como si estuvieran en la selva apoya el brazo sobre el hombro de Roberto y se alejan del espejo Al pasar junto a las muchachas, Don Fabricio ralentiza el paso mirándolas. Mientras, Roberto se acerca a saludar a una dama apartada de las jóvenes. Junto a una de las puertas del salón, Don Fabricio mira de nuevo a las chicas. Con gestos de cansancio, el príncipe se apoya en la silla que tiene a su lado y se sienta preocupado. Deja la chistera sobre la mesa que hay bajo el espejo que cubre el paño entre las puertas. Saca un pañuelo y se lo pasa delicadamente por la frente y la cara. Un caballero se apoya en el quicio tras él. Se fija en el grupo de jovencitas. Eleonora Giardinelli. Un cisne blanco en un estanque de patos. A propósito. Enhorabuena por el noviazgo de tu sobrino. La muchacha es una belleza. El ejemplo será pronto invitado por muchos. ¿Qué? ¿Qué estabas diciendo? Decía que hace mucho calor aquí. Sí, hace calor. He hecho mal en venir. Estoy un poco cansado. Pero una vez aquí, me quedaré. Sería una descortesía marcharme ahora. Sí, tienes razón. Hasta luego. Hasta luego. Don Fabricio se inclina con gestos de dolor. Vuelve a apoyarse erguido recomponiendo su figura. Se levanta serio y cruza la estancia pausadamente hasta el gran salón de baile. Parejas despejan el centro del salón iluminado por cientos de velas colocadas sobre elegantes arañas de cristal. Angélica cruza por el centro abanicándose. Don Fabricio la contempla. Dos jóvenes se detienen junto a él. ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches, Fina. ¿Sabes que tengo cuatro bailes comprometidos con yo? ¿Ah, sí? El coronel y sus oficiales llegan al salón, se acercan a Margarita. Princesa, sería muy dichoso si me concedierais el honor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no, no me digáis Pero que no, no me rechacéis, por favor. Que sufrir, no, bailo. no, no. Permitidme. Y con tantas jóvenes sí, aquí, ya, ya veo. Ah, mierda. Gracias, gracias. Por favor. Ocupan el vacío centro del salón. Alfonso y Angélica salen a bailar. Parejas les acompañan. Don Caloyero se acerca secándose el sudor a don Fabricio. Maravilloso. Mansiones como esta ya no se construyen hoy día con el precio actual del oro. Sí, don Caloyero. Muy hermosa, muy hermosa. Pero nada comparable a estos jóvenes. Angélica y Alfonso bailan mirándose sonrientes y enamorados. Fabricio se despide con un leve gesto de cabeza y se aleja de Don Caloyero. El burgués mira a los bailarines, esboza una sonrisa y vuelve a la estancia de las jóvenes sobre Cheslón. Las parejas bailan el animado ritmo con pequeños saltitos y giros en torno a su pareja o sobre sí mismos. En una estancia apartada del baile, Don Fabricio se sirve una copa de licor. La sala está decorada en tonos beige y marrones. Sujeta la copa con ambas manos, mira al frente y frunce el ceño. Bebe de nuevo. Deja la copa y se sienta en un sofá de piel marrón oscuro. Se mesa los cabellos y se pasa la mano por la frente golpeó el brazo del sofá. Vuelve a pasar su mano por la frente y se fija en un cuadro en el que aparece un anciano moribundo alrededor del cual varios jóvenes lloran y se lamentan. Don Fabricio saca unas lentes, se las pone y se acerca al cuadro mirándolo atentamente. La ropa del anciano y las sábanas están sucias y las jóvenes visten humildes y con grandes escotes. Se quita las lentes, toma un cerillo, lo prende en la vela de un candelabro y enciende un cigarro puro. Contempla el cuadro con el puro en la boca. Se retira y camina hasta el centro de la sala. Da una calada al cigarro, lo mira, niega y lo apaga. Mira de nuevo el cuadro con su habitual seriedad. Entran Angélica y Alfonso. Buenas noches, príncipe. Hola, tío. Buenas noches, Angélica. Angélica quería saludarte. ¿Qué haces aquí tan solo? Mira el cuadro. ¿Qué estás mirando? ¿Cortejas a la muerte? El príncipe se acerca a Angélica. Angélica. Qué mujer tan esplendorosa. Se sienta de nuevo en el sofá mirando el cuadro. ¿Y no te parece extraño que don Diego tenga siempre esta escena tan melancólica ante los ojos? Pero, tío, si don Diego entra en esta biblioteca una vez al año, es un verdadero milagro. Sí, sí, es verdad. Me pregunto si será así mi muerte. La ropa blanca menos impecable. Las sábanas de los que agonizan están siempre tan sucias. Y el es de esperar que Concheta, Carolina y las otras muchachas irán vestidas de un modo más decente. Pero creo que en conjunto será igual. Alfonso se sienta tomándole la mano entre las suyas. Pero tío, ¿qué dices? ¿En qué piensas? Pienso con frecuencia en la muerte. Te aseguro que no me asusta la idea. Los jóvenes no lo podéis entender, porque para vosotros no existe. Es algo que concierne a otros. Mira el cuadro, se levanta y camina hacia él. Angélica le mira con el ceño fruncido. Habrá que hacer reparaciones en nuestra tumba de Capuchini. Alfonso le mira fijamente, la joven vuelve la cabeza hacia él. Alfonso, Alfonso, dame tu pañuelo, por favor. Sí, enseguida. Se seca el sudor de la frente y se lo entrega. Ella se seca delicadamente las mejillas y el mentón. Príncipe, sabíamos que estabais aquí y hemos venido a descansar, pero también para pediros una cosa. Espero que no me la negaréis. Él se acerca y se sienta a su lado. Dime, Angélica. Quería pediros que bailéis conmigo la próxima mazurca. Decidme que sí, os lo ruego. Sé que sois un gran bailarín. Jamás me han hecho una proposición tan seductora. Por eso debo negarme. Os lo suplico, príncipe. Aceptad. Posa su mano sobre el hombro de él que la toma y la besa. Alfonso baja la mirada. Después se levanta y se acerca a ellos. El príncipe mira a su sobrino y a ella. Gracias, hija mía, me rejuveneces. Está bien, acepto, pero no la mazurca. Me sentiría demasiado joven. Concédeme el primer vals. Ella lo besa junto a la comisura de los labios. ¿Lo ves, Alfonso? Qué bueno es el tío. No es caprichoso como tú. Él no quería que os dijese nada. Está celoso". Don Fabricio mira a Alfonso. Cuando se tiene un tío apuesto y atractivo como él, es lógico ser celoso. Pero por esta vez haré una excepción. ¿Vamos? Se levanta, da el pañuelo a Alfonso y se acerca a la puerta. Don Fabricio se levanta, pone una mano sobre el hombro de su sobrino y sale. Los tres salen de la biblioteca. Angélica camina abanicándose delante de los hombres y llega al salón de baile. Oh, ¡Un vals! Ni que me hubiese puesto de acuerdo con la orquesta. ¿Nos parece, príncipe? ¿Cómo? ¿Es un vals? ¿O es que ya os habéis arrepentido? Pues claro que no. Perdóname. Mira a su sobrino y baila con ella. siento muy feliz, sí. Alfonso me ama y vos sois tan atractivo. Menos mal que él no está oyendo lo que dices. Os digo la verdad, tío. Os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso, porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido... Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma. No, no es verdad. Sí, es verdad, Angélica. Nadie hubiese podido resistir tu belleza. Alfonso mira serio a la pareja Don Caloyero los contempla junto al espejo que cubre la pared entre las puertas El príncipe y Angélica bailan solos en el centro del salón Mientras el resto de invitados les admiran sonrientes María Estela los mira seria Había oído decir de vos que erais un gran bailarín Me disgusta verte defraudado Angélica Sois mucho más que un gran bailarín, un acompañante delicioso, sinceramente delicioso. Concheta los mira triste. ¿Baila mejor que yo? Sí, el próximo. ¿Una mazurca entonces? Todos nos están mirando, príncipe. Carolina está junto a un joven oficial. Qué muchacha tan bonita la que baila con tu padre. En efecto, es muy hermosa. Francesco Paolo intenta consolar a la compungida concheta. El príncipe y Angélica evolucionan con grandes giros por el salón bajo la atenta mirada de los asistentes. Besa la mano de Angélica y se acercan a Alfonso. Querido tío, si los aplausos no son atronadores, solo se debe a que un león de tu raza infunde respeto y no incita las inconveniencias. Pero te merecías una ovación. Venid a nuestra mesa a cenar con nosotros. No, Angélica. Los recuerdos de la juventud están aún demasiado vivos, y sé muy bien lo fastidioso que resulta cenar en compañía de un viejo tío. No, eso no es verdad. Sí, los enamorados quieren estar a solas. Pero, Príncipe... Y además no tengo mucho apetito. Ahora, Angélica, ve con Alfonso y olvídate de él. Mientras los enamorados se besan, ella mira de reojo al príncipe. Gracias, tío. Gracias. Los jóvenes se alejan. Llegan don Diego y unas damas. No Fabricio sigue siendo un gran bailarín. Que pueda y maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, sí. No baila mejor que cualquier Está Los invitados se sirven en el buffet dispuesto en uno de los salones. Don Fabricio avanza despacio en una de las colas ante las mesas del buffet. Llega al buffet junto a un invitado de mayor edad que él. Hola, príncipe, ¿cómo estás? Don Fabricio asiente. A su derecha se coloca otro invitado. Fabricio, ¿qué haces? ¿No tomas nada? Me pareces un poco indeciso. Hay demasiado. Doña Margarita hace siempre las cosas muy bien. ...pero se necesita un buen estómago para todo esto. Sí, perdón. Se aparta del buffet y pasa cerca de don Caloyero. Estos candelabros son maravillosos. Proceden de Madrid, son célebres en Palermo. Fueron donados al abuelo de don Diego al término de su embajada en España. ¿Eh? ¿Quién sabe el montón de dinero que se sacaría por ellos? <risa> <risa> y los tuviera. <risa> el príncipe lo oye y frunce el ceño. En la terraza la gente come sentada al aire libre... Don Fabricio llega al jardín con un plato en la mano. Camina lentamente entre las mesas y se detiene a unos pasos del coronel. Fue la mayor emoción de mi vida. Qué gran panfarrón. Oh, príncipe Salina. ¿Queréis hacernos el honor de sentaros a nuestra mesa? Gracias. Se sienta junto a Margarita. Qué bien bailas. Y entonces gracias, quisieron gracias. enfrentarme al Estado Mayor porque ordené a mis muchachos hacer fuego desobedeciendo al general, claro. Pero eh, decidme, príncipe, ¿qué podía hacer sino cumplir las órdenes que llevaba por escrito? ¿Eh? Pero debo confesar que cuando en Aspromonte me encontré delante de aquel centenar de descamisados, con su aspecto de fanáticos, desesperados unos, otros con aire de revolucionarios dispuestos a todo, <ríe> fui feliz de que aquellas órdenes coincidiesen exactamente con lo que yo estaba pensando. <ríe> Bebe. Y esto os lo digo en confianza. Mi rápida descarga gustó sobremanera a él, a Garibaldi. Le liberé de aquella gentuza que se le había echado encima, que se servía de él para sus propios fines, con ánimo quizá de atacar hasta hasta el Palacio Farnese. Sí, es verdad. Ya eran individuos muy diferentes de aquellos que desembarcaron con él en Marsala dos años antes. Gente, gente convencida de que se puede crear Italia en 48 horas. Él, el general, quiero decir, sabía esto, porque en el momento de mi famosa y oportuna aparición, me tendió la mano. ¿Y sabéis lo que me dijo en voz baja? Gracias, coronel. ¿Gracias de qué, le dije yo? ¿De haberle mutilado para toda la vida? No, sino de haberle hecho ver. ...tocar con su propia mano la inmundicia, la cobardía y falsedades... ...de aquellos que se decían sus partidarios. Perdonadme, querido coronel. ¿No creéis vos que en esos actos de entusiasmo, valentía y confidencias... ...habéis exagerado un poco? No. Sinceramente no. Teníais que haber visto a aquel pobre, gran hombre... ...tendido en tierra bajo un castaño en el cuerpo dolorido, pero mucho más dolorido aún en su espíritu. Oh, una pena. Fue él quien nos lo dijo al desembarcar de nuevo en Sicilia. Entramos en lo desconocido. Era muy difícil resistir a la emoción de aquel momento. Pero, ¿quién no se dejaba impresionar? Yo solamente beso la mano a las señoras. Besa la mano a la dama que tiene a su lado. Y en aquella ocasión, príncipe, le besé la mano por la salvación de la patria, que también es una señora a la que nosotros, los militares, debemos rendir homenaje. Con el ceño fruncido, el príncipe se levanta. Pido disculpas. Perdóname, Diego. Disculpadme. Se aparta de la mesa. Sentada a otra mesa, María Estela le ve salir. La mira a Angélica, que pasa cerca de ella abanicándose. Hace un gesto a Concheta, que se levanta y ambas entran a los salones. Después, las jóvenes están en el salón del gran cheslón. Angélica se retoca frente a un espejo. Tres bailes en una semana son demasiados. Estoy deseando que termine. ¿Cómo se las arreglarán para estar tan alegres? ¿Me das una horquilla? Concheta se la da. ¡Qué fastidio! Mientras no acabemos con todas estas invitaciones, tendremos que quedarnos aquí. Estoy deseando regresar a la villa de San Lorenzo y volver a nuestra vida tranquila. ¿Pero qué dice? Yo desearía que este baile no terminara. Es tan bonito. Y quién sabe cómo será el de los Travia. He encargado un vestido verde. Verde claro, ¿sabes? ¿Y tú? Soy tan dichosa. Alfonso es encantador. ¿Sois todos tan cariñosos conmigo? Me gustaría que estuvieras más contenta. ¿Y yo qué puedo hacer? Nunca me ha divertido estar entre tanta gente. Tampoco me gusta bailar. Nunca he aprendido a bailar bien. Depende de con quién se baile. Busca un muchacho que te guste. No, no me interesa. Escucha, ¿sabes cuántos jóvenes serían felices haciéndote la corte? Pero tú los rechazas a todos. Como al pobre Cabriagui. ¿No recuerdas? Cómo le trataste, pobrecillo. Alfonso se acerca a ellas. Ah, ¡Por fin te encuentro! ¿Dónde te habías metido? Nos hemos refugiado aquí para arreglarnos un poco. ¿Y tú dónde estabas? Te he buscado y habías desaparecido. He ido un momento a escuchar lo que contaba el coronel Palavichino. No es un genio, de acuerdo, pero dice cosas bastante sensatas. Es verdad, al nuevo reino le hace falta legalidad, orden. Pero sobre todo, y en primer lugar, sofocar cualquier intento de anarquía. Ay, ya está bien de aventuras. ...aunque haya que aplicar métodos severos y a veces dolorosos. como es fusilar a unos cuantos locos que han desertado para irse con Garibaldi? ¿Crees que los fusilarán? No lo sabías. Esta misma mañana al amanecer. Y es justo. ¿Son desertores? En el gran salón bailan una mazurca. A cada lado de la estancia evolucionan dos filas de damas y caballeros... La sala contigua Mucho has cambiado en poco tiempo, Alfonso Pues no, te equivocas Soy el mismo de siempre Sin embargo, estas son cosas que no puedes comprender Se atusa el bigote frente al espejo Mientras Concheta recoge su abanico Y hace intención de irse Concheta, espera Déjame, Alfonso Deja que me vaya. Lo comprendo perfectamente. Vamos, vamos. He dicho que hace unos meses no habrías hablado así. Y sabes que es verdad. En el baile las parejas danzan enlazadas. Déjame. Concheta abandona la estancia contigua y llega al salón de baile. Lo cruza Llorosa pasando entre los bailarines. Es deliciosa. En la estancia. Sobre todo cuando se enfada. Con motivo. Pobre Concheta. La verdad es que aún sigue enamorada de ti. ¿Y tú? ¿Sigues enamorada de mí? Sí. Se besan en la boca. Los bailarines han formado una fila que evoluciona por todo el salón. Alfonso y Angélica se besan en el centro de la solitaria estancia contigua. La fila entra y rodea a la pareja. La pareja se une a la larga fila de bailarines. La fila llega a los jardines y evoluciona entre los sonrientes ocupantes de las mesas. La larga fila llega a uno de los salones, ricamente decorado en tonos rojos, tanto en la moqueta que lo cubre como el entelado de las paredes, las cortinas y la tapicería de los sillones. Después pasa por un salón decorado en tonos claros con dibujos geométricos haciendo juego la moqueta, las paredes, las cortinas y la tapicería. Mauricio está en un amplio cuarto de baño ante un espejo. Mira fijamente su imagen mientras una lágrima resbala por su mejilla. Cierra los ojos. Los abre anegados. Saca su pañuelo y se limpia las lágrimas. Una pequeña sala contigua al baño está abarrotada de bacines y orinales llenos. El príncipe repara en ellos. Se guarda el pañuelo y se acerca a la puerta del baño, desde donde contempla a las parejas bailando en el salón. cruza el amplio salón en el que ya solo bailan cuatro parejas y se detiene frente a la orquesta colocada en un lateral sobre un altillo rodeado de plantas dubitativo mira a su alrededor y camina cabizbajo hacia una de las puertas que comunica con la terraza ya es de día Salones con grandes mesas llenas de alimentos, Alfonso pasa entre la servidumbre. Siempre son igual estas fiestas. Duran hasta el amanecer. Siempre con mi Excelencia. ¿Habéis visto al príncipe Salina? No, no le he visto. Gracias. Oye, ¿has Pero... visto al príncipe Salina? No. Alfonso pasa a otro salón y busca con la mirada. Lo cruza y pasa al salón decorado en rojo. Por favor, nos están esperando. Además, es muy tarde. Y estoy muy cansada. Alfonso gesticula y cambia de dirección. Don Caloyero duerme en un sillón. Don Caloyero, ¿Eh? es hora de marcharse deprisa. Componeos un poco. Saludan a una dama sentada en el sofá cercano y se marchan. Un café. Por favor, un café caliente. Azúcar, señor. Sí, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Una de las veces. Y muchas gracias. Gracias a ti. Bebe el café y mira a Margarita despidiendo a los invitados. Muchas gracias, princesa. Pero te sientes bien. ¿De quién? De otros tiempos. Qué alegría haberte visto aquí de nuevo. El placer así de nuevo. Adiós. Buenas Adiós. noches, gracias. Adiós. Gracias por haberme velado. Buenas noches. Adiós, Tesor. Sí. Encantada. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Mil gracias. Doña Margarita. Adiós. Un joven cruza el salón de baile entre las dos únicas parejas que danzan en él. Se acerca a una joven y la saca a bailar. son pocas las personas que permanecen en ese salón que tiene restos de la velada por el suelo. Tres damas lo cruzan abanicándose, dos visten de blanco y otra de negro. Se acercan a otra sentada y vestida de verde. Eso. Se cuadran ante Margarita. Gracias por esta velada inolvidable. Muy amable. Es que os marcháis ya. Sí, nos vamos directamente al cuartel. Nos lo exigen las ordenanzas militares. Claro, nos debemos a una disciplina. Por lo demás, las obligaciones de esta noche no han terminado aún. Abre los pies. Muy bien. Por favor. Gracias. Las... Se marchan. A la servidumbre. Poned un poco de orden y apagad las velas. Sí, excelencia. Margarita va a los jardines, Concheta reposa en un sillón. Se acerca María Estela. Bien, vámonos. Concheta, ¿qué haces aquí? Querida Margarita, gracias. Gracias infinitas por esta hermosa velada. Sí. Verdaderamente magnífica. Cuando siento que no dejéis Adiós. tan pronto. Gracias por todo. Sí, gracias, Adiós. Frita, Adiós, querida. <ríe> Buenas noches, hermanos. Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós, doña Margarita. También tú nos dejas ya. En el vestíbulo del palacio. Muchas gracias. Adiós, don Diego. Buenas noches, querida. Adiós, don Diego. Adiós adiós. adiós, adiós. Don Fabricio se coloca la blanca bufanda. Alfonso se acerca. Al fin doy contigo. La tía te busca por todas partes. Angélica, Conchete, y Carolina están preparadas para irse. Bien. ¿Puedes hacerme un favor, hijo mío? Sí. Me he despedido ya de todos. Ve a decir que preparen el coche para la tía. Yo iré a pie. ¿A pie a estas horas? Prefiero pasear solo. Tío, ¿no te sientes bien? No, me duele un poco la cabeza. El aire fresco me aliviará. Todo ha ido muy bien esta noche, ¿no te ha parecido? Bien? Maravillosamente, tío. Gracias, gracias a ti. Creo que pronto tendré una buena noticia que darte. He hablado con Finchón y me parece que en las próximas elecciones... Se Serás derecha. candidato, sí. ¿Estás ya enterado? No, no, pero... Es que... Perdona un momento, perdona. Se aleja hacia tres damas a su espalda, don Fabricio lo mira y se marcha. Adiós, Alfonso. Siempre tan bonita. Adiós. Me alegro mucho de que hayas venido. Saludos a Nico, eh. no lo olvides. Descuida. Gira y ve a su tío fuera colocándose la chistera. Alfonso le ve partir. Don Fabricio llega a una plazuela entre casas medio derruidas. Se arrodilla ante el paso del viático que porta un sacerdote precedido de un monaguillo. Una mujer de luto franquea la entrada de los religiosos a una casa de la plaza. A un arrodillado don Fabricio mira al cielo. darme una esperanza menos efímera lejos de todo en tu región de perenne seguridad Cierra los ojos y agacha la cabeza Alfonso viaja en un carruaje Angélica duerme apoyada en su hombro y frente a él dormita Don Caloyero despiertan sobresaltados ¡Qué gran ejército! Esto sí todos queríamos para Sicilia. Ahora podemos estar tranquilos. En la plaza don Fabricio se levanta, se pone la chistera y sigue su cansino pasear. ...se pierde lentamente en la oscuridad de un callejón. Fin. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, ...escrito por José Antonio Álvarez... ...sonorizado en Aristia Producciones... ...coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete... Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.